Nada más y nada menos que desde Puerto Rico, ya tú sabes. Yomal el caballo negro, dímelo, Yomal. ¿Sabes lo que me está pasando? Me la Oye. Ya tú sabes, bueno, este, esta gente decía, no, que si Yomal te va a pichar, que si esto es lo otro. Y yo, mire, mi hermano, tranquilo, que por ahí viene Yomal. El hombre está haciendo unas cositas, el hombre está cansado porque está... No, en la... no, no, estamos amortiguados, de verdad que gracias por el apoyo siempre. Lo que pasa es que estamos trabajando mucho y hoy mismo un día, capaz, un día de party. Está, ahora sí que te veo activado en Twitter, en esto y lo otro, estás está trabajando sin parar. El año pasado estaba como medio apagadito, como que sacaba tus canciones, eh, sacaba tus canciones, pero como que ahora este año como que le has dado una, una potencia terrible. Sí, lo que lo que pasa es que pues, pues, eh, quiso arrancar el año pues diferente al año, al año anterior, pues el año, de, el año anterior tuve mucho atraso. En cuestión de lo que es mi carrera musical, mi contrato, la compañía, buscando opciones, tú sabes entre artistas pero gracias al señor por este nuevo año por ahora mismo estoy trabajando como quien dice solo vamos y seguimos bajando récords ya tú sabes trabajando con todo el mundo escribiendo grabando dando buena música la gente se está viendo los temas la gente sabe cómo trabajo yo maricano siempre por siempre están pendientes al apoyo con toda la música que hago todos los temas me los aprueban de verdad que súper contentos y me están arriesgando el año con muchos temas a eso quería venir yo ya que estás diciendo con compañía propia o sea que ya en un récord cuando se venció el contrato de un récord en el limbo se ve uno automáticamente para no estamos estoy trabajando donde vimos ahí o la jorrey por ok entonces cuando ustedes vienen y mencionan verdad los duros y, y todo eso a quién le pertenece eso este es una compañía los duro, lo duro, lo duro como tal es, es el combo completo tú entiendes los duros fue un sello que se hizo hasta ahora pues lo, lo utilizamos todo el grupo que trabajamos juntos este pero ahora como tal es que lo no, es que lo no van a lo van a hacer oficial Ok, pues, pues eso es lo que quería saber entonces. Y en lo duros ¿quiénes están entonces, pues verdad? Actualmente en el grupo que los tu usando. Estás tú, Qué bueno, qué bueno, bueno, este, Yomar, bueno, un montón de canciones, yo ya no te puedo decir ni que presente esta ni que presenta la otra, la última que sacaste es la de si yo fumo, tú fuma, eh, pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo, ¿verdad? ¿Cómo te ha aceptado la gente? Porque sabemos que eres compositor, además de todo, pues eres un compositor que le compones a otros artistas, pero ¿cómo te ha aceptado otra vez la gente en este 2010, tú sabes, tú como cantante, como persona? Bueno, pues de verdad que vayas un partido porque Ya como, como quien dice, pues yo tuve un poquito, pues muchos problemas en el año anterior. Ahora pues arranco, ahora tengo la oportunidad de hacer mis temas solo, como quería hacerlo, demostrar. así yo mal eso, eso es lo que me gusta verdad cuando la gente pues opina bien de uno eh, hay veces muchas veces que los artistas por lo menos eh, ustedes los vamos a ponerle así un poquito los de la vieja escuela vamos a ponerle así un poquito de la vieja escuela para enfocarme en ustedes ya tú sabes que llevan tiempo en esto no los nuevos ustedes los de la vieja escuela pues por lo menos cuando alguien que está pegado Eh, quiere hacer un ritmo pues los llama a ustedes Ahora mismo que tú estás sonando, pues ok, yo mal eh, yo quiero hacer, yo quiero que tú me hagas un ritmo para mi canción Pero qué tal cuando ellos vienen, cuando tú vienes y le dices a ellos Yo quiero que tú hagas un ritmo para mi canción ¿Es con el mismo respaldo o, o o ahí es que se pone, ya tú sabes, el, el dimi directo? Bueno, de verdad, de verdad que no Dios no ha dado, pues, pues, como te digo, gracias no, Así que me gusta, así que me gusta. Oh, ya ustedes saben. Por lo menos los artistas, y eso es lo que me gusta, bro, y yo quiero siempre lo recalcarlo aquí en Alto yo, porque hay muchas emisoras que no suenan a ustedes los artistas, verdad, a lo mejor porque no tienen el Voyet, o una compañía, tú sabes, multinacional, detrás de ustedes respondiendo, ya tú sabes, con lo que es con el dinero, ya tú sabes, canción tras canción, pero ustedes por lo menos, este, suenan en la red del internet, en emisoras del internet, artistas, ya tú sabes, y dijoki que como quiera, pues son panas de, de ustedes los artistas, y como quiera los suenan en FM, y ustedes están recorriendo el mundo, ya tú sabes, haciendo dinero, a través de la red de internet, que se es bueno, cuéntame de esto de si yo fumo, tú fumas, Yomar. Bueno, pues ya tú sabes, es un perreo, como se dice, arrancando para la discoteca, para el vacilón, ahora arrancamos el nuevo año, para cosas nuevas, cosas frescas, Yomar casi nunca, pues, tirate más así, muy en esa línea, pues, de, de, de fuerte, tú entiendes, si yo fumo, tú fumo, tú fumas, y dejan que yo, pero pasa? La gente me lo estaba pidiendo y tomar la decisión, hice el tema, ¿sabes? sabes, así que ese bueno, también vamos a estar hablando un poquito más adelante sobre el show que va a tener este Yomar con Nicky Jan acá en la Florida, Yomar este, está sonando, ya tú sabes, con una canción fuertísima con Cosculluela el príncipe que salió en el disco de Coscu y te quería preguntar eso, este Yomar cómo es que viene Cosculluela y se fija en ti, verdad, no importa que tú hayas sido pues compositor y todo lo demás, pero no estaba sonando para ese tiempo fuertemente cuando Cosculluela viene y decide hacer un tema contigo Exacto, exacto, lo que pasa pues cuando empezó su carrera iba muy bien. Entonces, para aquel tiempo, cuando hicimos el primer tema, estaba ya sonando, estaba ya, se pues estaba comentando. ¿sabe? Así que hay que esperar a Yomar el Caballo Negro. Y bueno, que te he hecho pregunta la misma pregunta te la he hecho ya como hace tres años, como el del 2008 que venimos con esto. ¿Le vas a poner a tu disco finalmente, Yomar el Caballo Negro? <risa> bueno, pues de verdad que... estuvo meses y meses, y meses rompiendo el casco, buscando la manera de ver cómo lo voy a llamar, pero pues hasta ahora se va a quedar neces. Siempre y cuando tengamos, pues... Tienen que acordarse que, que Yomal que el Caballo Negro original. Oh, ahí, ahí sí que hay problemas porque se lo tiene registrado ahí puede ver, eh, venir demanda. Exactamente, por eso estamos buscando la, la mejor manera que se pueda negociar para entonces hacer el, el caballo negro y o mal el ya tú sabes, entonces se fue gracias a Arian que también que ese fue el que puso el nombre, él fue el que puso la idea, entonces estamos buscando opciones, pero hasta ahora creemos que lo vamos a llamar así, si Dios permite, si sale todo bien. Bueno, yo Mike, ¿qué pueden esperar la gente el 10 de abril, ya tú sabes, aquí en, el, eh, en, en la ciudad de la Florida con Nicky y Jan en tu concierto que va a ser también transmitido por aquí por alto calido el show. Bueno pues de verdad que se den cita para allá que van a estar viendo la intensidad de los shows de lo que he hecho mal ahora mismo. María, ya tú sabes, pues Contra Yomar, de verdad que te damos gracias por estar aquí en Alto Calibre Show, te demo, eh, te deseamos lo mejor de, de, de los éxitos, eh, y bueno, an, an, antes de, de que presente la canción, verdad porque ahorita lo mencionaste, eh, que habías trabajado con Baby Rasta y Gringo, ¿cómo te sientes? ¿cómo te enteraste de la noticia? ¿verdad? Y, y hasta el sol de hoy fuiste a verlo, o no te dejaron entrar, o lo que sea, fuiste para el hospital, lo, lo sucedido de Baby Rasta. Sí, bueno, este, este no, yo yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo Mira, ya tú sabes, el malcriado de este género es virata ahí que es Wilmer Alicea. Pues ahora sí, ya tú sabes. Exacto, bien, no conoces, yo que Ese es así, así que contra Yomal de verdad, ahora sí. Oye, los números de contrataciones, la gente que te están escuchando, ¿dónde pueden conseguir y contratar a Yomal el caballo negro? 1887. Ahora sí que nos vamos ya tú sabes Presenta por aquí por Alto Calibre Radio Show El tema Si yo fumo, tú fumas En Alto Calibre Radio Show Uy, no fui muy mal el caballo negro Abusador, suéltala Te mangué mirándome Y te me acerqué A ver lo que tú sabes Si fumo, te va por terra Si, si, si Si, si, si yo fumo, tú fuma, fuma Tú fuma Un toco de humo para que la nota se siga Si yo fumo, tú fuma, fuma. Dale, kallnätte, que elgen sen no. är där. Så du fumma, du fumma, du fumma, humo, pa' que la nota se slutar. Så du fumma, tu fumma, tu fuma, dale, kallnätte, que elgen sen no är se Ella se pone chata, se mete sådan, sådan, y se pone cachapa. Así la mangaron los del mapa. Si yo fumo tu fuma, fumo tu fuma Un poco de humo pa' que la nota se siente fumo tu fuma Dale caliéntate el alcohol se no Si yo fumo tu fuma Fumo tu fuma Un papo de humo pa' que la nota se suma Si yo fumo tu fuma Tu fuma Dale caliéntate Que el alcohol se no si acaba a si caer el no Ella llegó bien maquilla Dale, caliéntate, que la coche no. Si acaba. yo fumo tu fuma, tu fuma, un poco de humo pa' que la nota se suba. Si es fumo tu fuma, tu fuma, fuma, dale, caliente, que la coche no acaba. Soy yo, su mal y caballo negro. <risa> en la nota te lo dije. Nosotros somos los duros, rota, solution, VF, indefinite, jeffra, y los disépticos. Chale.